El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa musical de Farco. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias Comenzamos en Huerta Grande, Córdoba Con la primera participación de FM Panamericana en este programa Compartimos a Romualdo del Yuspe Artista defensor de la sierra Con un fuerte compromiso con la naturaleza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde Radio Panamericana de Huerta Grande, Córdoba Reporta para ustedes Matías El Gallego Desde el Valle de Punilla, Guadalajara Queremos compartirles un poco de nuestras músicas y de nuestras luchas. Con ustedes, Romualdo del Yuspe, músico y defensor de los montes. Con sus canciones nos acerca al mundo serrano, pintando en cada una de sus letras vivencias y paisajes que esta tierra nos tiene acostumbrados. Si no hay monte, no hay misterio, refugio, nido, ni hogar. No hay vino, risas, ni encuentro, ni lugar para llorar. Canta desde las entrañas de un monte en peligro, acechado por incendios, autovías, proyectos inmobiliarios, basurales, fumigaciones y otras malarias que nos azotan por estos pagos. Desde la Resistencia Serrana, compartimos con ustedes estas canciones que son aliento de vida para luchar con esperanza y alegría. El monte es vida. Eh, en este lugar maravilloso, donde nos va a tocar resistir, Eh, y también como decía el Fer eh, parece que somos pocos pero somos muchos eh, estamos acompañados por cada bicho de este monte por cada árbol por cada entidad de antes del futuro por los minerales y eh, parece mentira que en estos tiempos estemos peleando o poniéndonos en pie de pelea para defender el agua, el agua eh, debiera ser lo que es en realidad, debiera ser, no más el, el hecho de nombrarla debiera hacernos hincar, no debe haber una palabra más sagrada pensaba que que qué fácil sería entender algunas escrituras y algunas otras palabras si nos diéramos cuenta de que el agua no es un bien es un Dios una diosa es la madre de todo digo qué fácil sería entender aquellas palabras de que Dios está en todas partes ¿no? nos han hecho pensar que que Dios es un coso que nos está mirando a ver qué moco ha echado, qué pecado cometemos. No, Dios está en todas partes, el agua es Dios. Y es increíble que tenemos que estar intentando hacerle comprender eso a nuestros congéneres, a nuestras a nuestros hermanos. Así que agradezco esto, mucha fuerza para para todos los que vamos a estar acá y no vamos a tener. Un saludo para la gente de Parabachasca, seguramente mañana nos vamos a ver ahí. Y voy a decir un, un poema de Osiris Rodríguez Castillo, un poeta uruguayo, hablando del agua. Como esa lluvia mansa que cae en el campo, Cuando me vuelvo nube, no llevo barro. Puedo hacerme rocío sobre los pastos, ni el perfume me llevo cuando levanto. Suelo cambiar de nombre según los años, arroyo que la seca transforma en charco. A veces ando mucho, otras me estanco. Mirada azul que el cielo pone en el llano. Soy a veces silencio y a veces canto modos de ser del agua y este paisano. Por eso, si dolido de andar penando, cuando me vuelvo nube, no llevo barro. Montecito, una chacarerita, si se animan a bailarla, con los niños... sierra, viquidismo de chañal, de pensar en tu sombrita, se me hace miel el cantar. Jugueteando corre el agua, camino del río y del mar, como una diosa plateada que nace en el pedregal. Un se hace sonso cerca del Vizcacherá, señal que viene la noche con su quietud a inquietar. Si no hay monte no hay misterio, refugio ni doño hogar, no hay trino risa ni encuentro ni lugar para. No va a fiquirir, tu namistoli chañar Mientras exista tu monte, dulzura no va a faltar Aguita corre y decile a quien te pueda escuchar Que si no hay monte en la sierra, el viento te va a secar la lechuza sale el yanarcatajar y al silencio está gritando lo que no puede callar potecito de mi sierra quisimos engañar de, de pensar en tus sombritas se me hace miel el cantar qué lindo que está esto así pasaba Romualdo del Juzpe desde el valle de Punilla Córdoba Reportó para ustedes Matías El Gallego De Radio Panamericana Farco Seguimos por José León Suárez En la provincia de Buenos Aires Para conocer el proyecto de la Orquesta Estable De Radio Reconquista Y el gran camino recorrido en estos años de trabajo Junto a la juventud Ya se oyen los primeros acordes Con los que presentamos La Orquesta Estable De Radio Reconquista la Orquesta Estable de Radio Reconquista es un proyecto sociomusical que se enmarca en las actividades sociales y educativas de la Asociación de Mujeres La Colmena y la Radio Comunitaria FM Reconquista, destinada a mujeres, niños, niñas y jóvenes del barrio de Villa Hidalgo, José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Este proyecto nace en el año 2009 y con el objetivo de integrar y poner en práctica los conocimientos adquiridos por las y los jóvenes que participan en los talleres musicales y artísticos que se dictan en la radio, a partir de una concepción del quehacer musical como colectivo y la música como herramienta de inclusión, transformación y fortalecimiento territorial y de la cultura comunitaria. La orquesta trabaja en articulación con músicos y músicas independientes que comparten esta mirada social y comunitaria, es a través de esta articulación que se trabajó con Nicolás Aulet haciendo una versión de su canción Al Margen, que cuenta la realidad social del territorio del área Reconquista. Y con Diego Messer, Godie, con su canción Voz Activa, en homenaje al maestro Carlos Fuente Alba. Hola, soy Nico, de Espejo Itinerante, banda y cooperativa de artistas de San Pedro. Empezó como una gran banda de formación móvil que fue derivando en un grupo estable, ...pero que mantiene su espíritu abierto. En 2021 salió Surcar, un disco muy especial... ...porque llevó más de dos años de trabajo... ...participaron más de 30 artistas... ...y porque su mayor parte se produjo en pandemia... ...lo cual nos llevó a poner en práctica... ...distintas maneras de trabajar que desconocíamos... ...y fue un gran desafío. La producción artística la hicimos junto a Agustín Ronconi... nuestro ingeniero de sonido y amigo... Siento que Espejo está muy marcado por el río, por la amistad y por una visión sobre la canción como universo. Trabajamos de un lugar muy chiquito, con mucho afecto, buscando que las canciones sean espejos de lo que sentimos, lo que pensamos, de una manera de vivir el arte y de vivir desde el arte. Y cuando la orquesta estable de FMR reconquista grabó su primer disco, decidió incluir Al Margen una canción escrita en la adolescencia con dolor pero también con esperanza y muy influida en el trabajo de música esperanza del viso sin imaginar que muchos años después iba a encontrar una huella tan profunda que siento que es la que la que le da la versión de FMR conquista pocos despiertos seguir a los artistas que presentamos en Instagram como @laestable, @nicoablet-vaspejo y @godiemusica. Hola, a todos, soy Diego Martín Messer, docente y músico de la ciudad de Buenos Aires, específicamente de Parque de los Patricios, un barrio de la zona sur y bueno, en pandemia arranqué un proyecto solista que se llama Godie eh, que es Diego al revés, porque acá en el Río de la Plata damos vuelta a las palabras y un poco la idea del proyecto es, eh, nada, a través de la música y la letra reflejar un poco cosas que pasan en una persona desde la perspectiva del sur ¿no? en todos los aspectos a nivel ritmo y a nivel poesía Y bueno, grabé con los chicos eh, de La Estable, ahí de Femme Reconquista, el tema Voz Activa, que, que habla de del maestro asesinado Carlos Fuente Alba. Eh, así que bueno, fue una linda experiencia y también eh, algo que tiene que ver mucho con la identidad de, de los proyectos que, que lo hicimos. Un saludo. Cerramos en La Plata. Ibiza pareo arriba en el que suene con el nuevo disco Crisis de Amor. Recomienda FM Estación Sur. Y ya tiene una importante carrera, pero acaban de mudarse a la ciudad de La Plata. Por eso desde Radio Estación Sur encontramos más razones para charlar con ellas y en que suene presentar su nuevo disco, Crisis de Amor. Estamos en Villa Liza, vivíamos en Barracas en Capital, y sí, bueno venirse para el lado de La Plata era algo que bueno, que a mí me gustaba mucho y a Ani también después le gustó, entonces fue una decisión de, de un cambio un poco radical de, de cambio de ambiente, obviamente a la ciudad seguimos yendo porque bueno trabajamos también allá y, y bueno vamos y venimos, pero la idea de cambiar un poco de hábitat, de un poco más de naturaleza nos nos convocó y, y también bueno, tanto en pandemia en Capital como, como acá cuando nos mudamos como dijo Ani recién, seguimos este, nada, terminando el disco, que vino en, en distintos en distintas partes de, de todo un contexto mundial, bueno, de, de nuestro en global, sí. Eh, entonces, había canciones que quizás casi ya estaban terminadas y otras que se fueron formando en el, en el contexto en el cual estábamos viviendo, no en el presente, eh, por eso, bueno... El, el, el disco en un principio se iba a llamar Aquí Ahora, porque la idea del presente siempre la tuvimos, pero lo cerramos con Crisis de Amor como título final porque, bueno, estamos mm, atravesando una crisis de amor a muchos niveles, es lo que pensamos, y varias de las letras y canciones del disco como que hablan de ese presente que vivimos. Y, y bueno, y todos los, la transición de paradigmas que estamos atravesando desde hace ya un tiempo como, como mundo, ¿no? Que son ah, reconceptual Ibiza <risa> <risa> Pareo hizo un disco de pop conceptual De fiesta y de deconstrucción En medio de la pandemia Ibiza intentamos hacer un, un cierto recorrido, tanto musical como a nivel, qué sé yo, de lo que pensamos. Eh, lo, lo trabajamos un montón, la pandemia nos dio ese contexto también para poder eh, bajarle un cambio a todo y que, y que pueda ser todo muy desmenuzado, ¿viste? pero también como fue muy, un momento muy desconectado para el afuera, nos conectó un montón con las canciones, con las letras, con con melodías capaz quedan como arreglos chiquititos pero nosotras estuvimos viajando en eso un montón de tiempo, entonces eh, la verdad que lo queremos mucho el disco quedó muy lindo para nosotras Otro día más de este encierro agarro una guitarra y mi cancionero quiero contar quiero cantar canciones hermosas pero me encuentro el viejo mandato El viejo libreto De cómo es amar Que me pierdo Sin vos Que yo no soy Es algo que eh, no pasaba con tanta literalidad, eh, o al menos a mí no me pasaba con tanta literalidad como últimamente, que de repente me encontraba como cantando una canción y en el instante como diciendo, no, yo no quiero decir esto, como medio como, no sé, como que si, si empiezo a decir esto, como que si cantás mucho tiempo... no cosas sí, es un mantra si vos repetís me... es como claro. que, que, que... a mí me encantan las canciones no sé los boleros y tipo las canciones de los girl groups de los 50 60 y la verdad que las letras no son nada eh, no te enseñan nada para la vida realmente todo lo contrario eh, tenemos como unos libretos Eso, muy pesados sí, Y muy, cerrados, muy ¿sí? y, y que ya quedan muy viejos Y que si bien uno En, en los momentos de locura A veces cae en esos lugares re, Que ya son medio eso, Obsoletos Está bueno no seguir, aunque sea repitiéndolos Aunque sea decir, o sea, no es que no nos vamos a seguir Chocando con la, algunas piedras Otra vez Pero aunque sea si lo empezamos a nombrar Si empezamos a decir, che, esto podría ser distinto Podríamos pensar que, no sé, enamorarse no es querer eh, terminar la vida sino es con un otro A claro, veces claro. como, dejemos de decir cosas que no nos llevan a ningún lado. No, aparte la fuerza de la palabra, ¿no? Uno cuando dice muchas cosas y repite, repite, repite, bueno, ojo con lo que decías, ¿no? Por eso, eso, encontrarse cantando canciones que no nos representaban era como tipo, no, para Y bueno, y de ahí surge Cancionero, ¿no? Eh... Estación Sur reportó Cebalino para que suene Oh Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. vamos, habiendo recorrido una vez más el país en busca de la música de los diferentes territorios y regiones en este programa realizado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la realización Ana Clara García, Cebalino y quien les habla Nacho Aguilar junto con las Radios Comunitarias de Farco Chau, hasta la próxima